1700-1700 berrogeita lau, gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza joa. Eusko jaularitzaren laguntzarekin. Bueno, pues un poquito la historia de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Grendiain es que en octubre hicimos 10 años ¿no? y un poco, pues yo no sé cómo explicarlo, de decir cuál es nuestro cometido como asociación. ¿no? Eh, nuestra principal misión, diríamos o le llamaríamos de alguna manera, la recuperación de la memoria histórica. Sobre todo, eh, denunciar el, el golpe de Estado y los 120.000 asesinados tirados en las cunetas que todavía existen eh, hoy, en este 2016. Parece mentira, pero esto sigue siendo así. Lo del golpe de Estado es importante porque, vamos, esto no es una, una república que, que se quitó, porque sí, es, fue un golpe de Estado dado por los militares, de los cuales todavía hoy en día siguen algunos por ahí pululando felices y contentos y eh, otra de nuestras cosas de la, de la asociación es la investigación la recopilación de datos investigación de desaparecidos entrevistas grabadas con gente de que de, de la época de la república y tal no entonces nos parece que, que es un tema muy importante para que quede un archivo de toda esta gente ¿no? y luego sobre todo pensamos en la lucha por la tercera república robada al pueblo, a un pueblo que votó una república democráticamente, que ya ha dicho antes que fue quitada por un golpe de estado y que por lo visto todos los poderes democráticos de hoy en día todavía siguen pensando que aquello está bien y, o, o no sé cómo cómo definirlo, me, me parece un poco lamentable, ¿no? Denunciar sobre todo la monarquía, la monarquía impuesta por Franco cuando el régimen de, de después del golpe del golpe de estado sin votar que no, es, no ha sido votada por el pueblo, ni todavía nos ha puesto el heredero del franquismo, al hijo del heredero de, de Felipe, nos lo han puesto y seguimos con él. Y luego, sobre todo, pues nos dedicamos un poco el tema de homenajes, el, el, por ejemplo, el homenaje a los asesinados en Pigoqueta, hacemos multitud de charlas, presentaciones de libros y, bueno, y un poco toda la reivindicación de la República. Nadamaz, esto es un poco lo que intentamos hacer la asociación republicana y en lo que nos basamos. Mila beratzen da hogeita mila beratzen da berrogeita lau. Gerra eta erbestea bidazoan. Txingudi online irunero eta antxeta irratiak ekoiztutako irratza Eusko jaularitzaren laguntzarekin.